concejales del Frente de Todos exigen una sesión extraordinaria. Los ediles insistieron en el pedido de interpelación del Intendente Julio Garro por la supuesta mesa judicial en la que se armarían causas contra sindicalistas y para eso reclaman al oficialismo que presente el quórum necesario para una sesión especial pedida para el 24 de febrero. La sesión convocada para el jueves a las 11 de la mañana busca tratar un nuevo pedido de informes por las visitas de Garro a la Agencia Federal de Inteligencia. Comenzó la campaña de donación de útiles para la Escuela del Hospital de Niños. Las donaciones están destinadas a los y las alumnas que asisten a la escuela que funciona dentro del hospital y también para quienes se alojan en la Casa Ludovica, un hogar de tránsito orientado a pacientes que realizan tratamientos ambulatorios. La campaña Vuelta al Cole apunta a útiles nuevos que puedan ser llevados a la sede de la Fundación Ludovica, ubicada en calle 14 entre 64 y 65, de lunes a viernes en el horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde servicio que informa más cerca Aconsejan vacunar a perros y gatos contra la rabia por la presencia de murciélagos. Debido a la aparición de murciélagos en una zona de la ciudad, desde la Municipalidad de La Plata se emitió una serie de consejos preventivos en caso de encontrar uno. Además, recomiendan vacunar a perros y gatos contra la rabia, ya que pueden transmitir el virus. Ante la aparición de murciélagos, el municipio recomendó no tocarlos, intentar cubrirlos con un balde o recipiente, y en caso de mordedura, lavar la herida con agua y jabón, y concurrir al centro antirrábico ubicado en 52 y 120. La temperatura mínima para hoy en la región es de 16 grados y la máxima de 27. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.